Tus cabellos prenderé Una flor que dé olor a ti Un prado verde te pondré A tus pies para andar descalza Besos en tus besos, sueños para ti parte de mis versos te daré alzaré mi papáá brindaré por ti Llamaé a tu puerta otra vez Nuevos deseos de vivir llegarán con el nuevo día. Subiré montañas, buscaré los valles y en vapor surcaré los mares. Junto a ti, otra vez.